Acá con ustedes en la radio, junto a un equipo de personas, misioneros、eh, católicos que quieren comentar, quieren compartir con ustedes el sentido de la Navidad. El sentido de la Navidad se da a regalar muchas cosas: la mejor play, un auto,、eh, endeudarse para regalarle a los demás、eh, un obsequio material que tal vez supla el, el cariño, el afecto. Los que trabajamos en educación sabemos que muchas veces los papás. Están ausentes durante gran parte del año, pero llega a fin de año. Ah,、oh, b u n hijo, ahí está la Play, ahí está la Xbox. ¿no? Y se suple la falta de, de cariño y aprecio por esto. ¿Qué será la Navidad? ¿Qué nos querrán contar a estas personas que nos vienen a visitar el día de hoy? Dejo con ustedes a. Francisca Domínguez. Hola, Francisca. Carolina Domínguez. Y Miguel Domínguez. Adelante con su tema. b i e n v e n i d o a la radio. Buen t i e o Muchas gracias, Juan Carlos, por invitarnos a la radio. Aquí podemos conversar. Y bueno, saludar a, toda la, a todas las personas que nos escuchan, desde sus casas.、Eh, nosotros lo que vinimos aquí a conversar es el verdadero sentido de la Navidad. Porque nosotros somos misioneros católicos que estamos alojándonos en el colegio José Quentenis. Vinimos del 17 al 22 de diciembre. Estamos pasando casa por casa misionando. Entonces nos han recibido increíble y queremos que ojalá nos sigan recibiendo así. Pero ahora queríamos conversar de un tema en particular. Queríamos conversar de cuál es el verdadero sentido de la Navidad. Bueno, tenemos que tener en cuenta que este es un periodo de adviento, justamente es la preparación a la Navidad, entonces, qué mejor que hablarlo ahora. Primero, saber que la Navidad, bueno, fue algo que pasó hace dos mil años, pero es tan importante que se sigue celebrando año a año. Y lo importante es no desvirtuar tampoco el sentido de la Navidad. O sea, el niño Jesús vino acá al mundo en pañales, nació en un pesevere, humildemente, vinieron a verlo pastores, ricos, personas como los reyes magos, con. Grande s regalo, s también estuvo María y José, sus dos padres a c o m p a ñ á n d o l o ahí a todo momento. Hubieron hasta animales que estuvieron presentes, imagínate lo lindo, fue una, una muestra pequeña de lo que es todo el mundo al final. Entonces, Francisca,、eh, analicemos un poco qué es este sentido, ¿qué, quiénes son estos personajes que están en el PCN. Yo creo que es importante también renovar todas las Navidades nuestra participación en este nacimiento de Jesús. Porque yo creo que cada uno nos podemos ver representados por distintos personajes. Por ejemplo, hay años en que yo me puedo sentir más representado por estar ahí acompañando en familia a Jesús. Entonces, a lo mejor me siento más identificado con María, con José, a lo mejor como el papá, como el que da protección. O a lo mejor otros años me siento más identificado con un burrito, que a lo mejor no hace tanto, pero que está ahí. O tal vez con un, con un pastor. Que, ¿Con quién te sientes identificado tú, Fran? Cuéntanos. Difícil pregunta, Carolina. Mira,、eh, yo creo que tú tienes razón. Uno se va identificando con distintas personas a medida lo que hace. Incluso con un rey mago uno se puede identificar cuando tiene ganas de dar un regalo, tal vez un poco más grande de valor, a una persona que considera importante. Pero hay que notar que el rey mago estuvo ahí toda la noche acompañándolo, sin importar que fuera un pesebre. Simplemente vio el corazón y el significado que tenía esa persona. Y una manera de representar su afecto fue darle algo propio que tenía mucho valor para él y se lo entregó a él. Eso también puede ser. No, es, no, no está mal dar regalo de valor siempre y cuando no se pierda el afecto y se haga por eso mismo. Ojalá la compañía. Yo creo que es lo más importante. El niño Jesús vino acá a traer paz, a traer alegría, a traer unidad. Y yo creo que eso es lo que hay que renovar en esta Navidad especialmente. Si él vino a traer esas. Cosas tan importantes, entonces ojalá vivirla en familia, vivir una Navidad en paz, o sea,、eh, disfrutar con un juguito, una Coca-Cola, tal vez un, unos ricos panes, porque eso ya trae alegría con tal de reunir a toda una familia en la mesa y reírse y hablar y recordar anécdotas, qué mejor, si eso es lo que quiere el niño Jesús, eso es paz, eso es alegría, eso es unidad en una familia. Y ahora, justamente que venimos cansados, que ya se está terminando el año, que muchos ya. No queremos nada, ya queremos salir. Ojalá vacaciones luego. ¿Qué mejor que saber que una persona viene a traernos paz, viene a traernos esa tranquilidad que necesitamos en medio del semestre? Que viene a decirnos: Aquí estoy, quiero nacer en tu corazón también. Entonces, dejémoslo nacer. Dejemos que Jesús se renueve en nosotros. Dejemos que vuelva a estar con nosotros. Hablámosle un espacio, aunque sea chiquitito. El Papa Francisco, que estuvo de cumpleaños por estos días, nos dice que nosotros lo único que tenemos que hacer es abrirle un Cachito de tierra, con esas palabras lo decía, un cachito de tierra para que Jesús pueda plantar una semillita en nosotros y que Él se iba a preocupar de hacerla crecer. Entonces, en verdad, abramosle un poquito, a lo mejor propongámonos tener un poco más de tiempo con nuestra familia o compartir un poco más con las personas que a lo mejor nos da un poco más de lata, a lo mejor con ese abuelo que no, no nos gusta tanto ver, o propongámonos así cosas distintas, pero. Pero estar en familia, compartir todos juntos, estar unidos. Y ojalá tampoco olvidarnos de Dios, porque Dios está ahí siempre presente. Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Entonces, estar pendiente de eso, de que, de que tratemos de responderle a Él y de ver todo eso bueno que ha hecho por nosotros, porque a veces uno tiende a mirar los problemas y es verdad. Nadie se salva de los problemas que pasan, pero. Todo se puede aminorar mientras nosotros miramos la vida en positivo, mientras vemos las gracias que Dios nos ha regalado. Y justamente la Navidad es un día de gracias, nada más que eso, es un día para celebrar, pero para celebrar de manera sana, para pasarlo bien, para conversar, para acercarse a la gente, como decía la Carolina, de personas que tal vez no hemos alejado el último tiempo, para eso es. Y recordemos también quién fue Jesús, qué mensaje trae. Porque no es un Dios que nació y, y listo. No, nació, murió, o sea, pasó por la cruz, tuvo momentos difíciles, igual que nosotros tenemos en todas nuestras v i d a s pero resucitó. Es un Dios, es Dios que nos trae, pero la salvación máxima, nos trae la victoria. Sabemos que estando con Él, aunque el problema sea oscurísimo, sea demasiado difícil, siempre va a haber algo bueno, siempre va a haber una solución, porque Él siempre nos va a tender la mano en cada uno de nuestros problemas. No olvidarnos también de que nosotros somos instrumentos de Dios. Así como la Carolina recordaba las palabras del Papa en la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil, de que hay que abrir un cachito para dejar entrar a Dios y darlo a los demás. ¿Por qué? Porque Dios se quiere manifestar y qué mejor que se manifieste a través de nosotros, de las personas, porque nosotros somos instrumentos, nosotros somos sus manos, sus pies, su boca, todo eso. Somos. Somos instrumentos de Dios, entonces dejarnos ser instrumentos de Dios, mostrarle esa luz del mundo a los demás, especialmente esta Navidad. Y también pensemos que Jesús viene en pañales, que viene como un niño. Eso es un mensaje súper especial, Fran, porque Jesús quiso venir lo más simple que pudo haber venido.、Porque、¿Qué p o r e q u pasa cuando uno ve a un niñito, una guagua recién nacida, así como, lo único que le dan ganas al tiro es de querer tomarla en brazos y cobijarla nomás? Y eso es lo que Jesús quiere e nosotros, quiere que lo tomemos, quiere que nos acerquemos con ternura. Por eso viene como un niño también, para que nos den ganas de acercarnos. Y además viene pobre, para que nadie se sienta cohibido, para que nadie se sienta juzgado, para que nadie. No, quiere acercarse a todos, quiere que todos tengamos ganas de tomarlo. Entonces, por eso también tomemos en cuenta cómo Dios, que es, tiene poder, sobre todo podría haber venido con tronos de oro, podría haber venido, pero con todas las riquezas del mundo, v i e n e Pobre en un pesebre y como un niño, para que nadie tenga miedo de acercarse, para que todos quieran dejarla entrar. b u e No, también queremos dejarlos con las invitaciones de los talleres. Estamos haciendo talleres para niños, jóvenes, señoras y unos talleres profesionales todos los días. Les cuento: las de los niños son a las once y media en la capilla de Nuestro Señor de la Misericordia y en el mismo lugar a las seis y media de la tarde son los talleres de jóvenes, de señoras y los talleres profesionales. Carolina, cuéntanos en qué consisten los talleres profesionales. Bueno, hoy día los talleres profesionales, que repito, como tú dijiste, son a las seis y media de la tarde, son gratuitos y abiertos para todo público. Tenemos un taller de primeros auxilios para la familia. Hoy, primeros auxilios, o sea, queremos ayudar a que ojalá podamos saber qué hacen en esas situaciones extremas en que a alguien se le cayó algo en el pie, por ejemplo, o que nos quemamos, qué pueden hacer en esas situaciones inmediatamente. O si se ahogan cuando se atoran con alguna comida, también lo enseñan. Por ejemplo. Todas esas cosas, taller de primeros auxilios hoy a las seis y media en la capilla Nuestro Señor de la Misericordia. Mañana tenemos otro taller que comentaba Juan Carlos. Aquí parece que hay unos índices de endeudamiento muy grandes. Justamente el taller de mañana a las seis y media también en, nuestro, en, en la capilla Nuestro Señor de la Misericordia es un taller de endeudamiento. Es para conversar de estos temas, para saber, ojalá, cómo manejarlo, cómo no caer en endeudamientos muy grandes, etc. Y. Pasado mañana, el sábado, a las seis y media, también en la Capilla Nuestro Señor de la Misericordia, tenemos un taller de derechos del trabajo, de contratos de trabajo, de finiquito, todo eso, para que sepan si es que tienen alguna duda legal, para que se puedan acercar. También a las seis y media el sábado. Entonces repito, hoy a las seis y media en la Capilla Nuestro Señor de la Misericordia, tenemos taller de primeros auxilios para la familia. Mañana. Tenemos taller e s de endeudamiento para la familia y el sábado, a las seis y media, también tenemos taller de derecho de, del trabajo y de contrato de trabajo. Y a la misma hora, todos los días, también de jóvenes y señoras en el mismo lugar. O sea, se van a dar talleres simultáneos en el mismo lugar para que, para que cada uno vaya al que más le, le parece bien. Y a las once y media de la mañana, de niños, todos invitados. Es gratuito y abierto a todo público. A todas estas espectaculares actividades, ¿eh? tenemos además una misa hoy día a las ocho y media en la misma capilla de Nuestro Señor de la Misericordia y mañana a las ocho de la noche también va a i r una misa en esa misma capilla. Entonces les recordamos que si queremos compartir un día juntos, tenemos primero a las once y media de la mañana taller de niños en la capilla de Nuestro Señor de la Misericordia y luego a las seis y media tenemos talleres que hay para toda la familia, para jóvenes, para señoras. Y También talleres para los profesionales, y además queremos contarles que si que no saben dónde dejar a sus hijos durante esas horas, también pueden llevarlos. Y algunos jóvenes voluntarios de nosotros se pueden hacer cargo de sus niños y jugar mientras tanto. Y para terminar todo esto, con una misa a las ocho y media en la capilla de Nuestro Señor de la Misericordia para compartir con los misioneros. No se olviden que además de todo esto, estamos pasando puerta a puerta, así que queremos que nos sigan recibiendo con los brazos abiertos como lo han hecho. Estamos pasando en la mañana y en la tarde. Nos ha gustado mucho compartir con ustedes, hablar de Dios, saber las realidades en las que viven, contarles también de nuestras vidas. Para eso estamos, ¿verdad? Para compartir, ya que se viene Navidad. Exacto, queremos saber de cada uno de ustedes, compartir, tener un minuto de paz, tener un minuto de alegría, tener un minuto de conversar también cosas diferentes. A lo mejor pasamos todos los días conversando. De lo mismo, del transporte, de la política, de qué sé yo. Pero danos un minuto para conversar, sobre todo en este tiempo de Jesús, del Adviento, de un tiempo de preparación. Preparémonos, preparémonos para recibir a Jesús. Preparémonos para que en familia podamos disfrutar de un momento tan bonito. i n i c i ó la conversación con nuestras buenas amigas y su propuesta de talleres. A mí me parece interesante, me parece valioso. Que, que todo este grupo de jóvenes, de personas, s e a e n su tiempo, su espacio para compartir sus talentos, sus capacidades, su sentido de humildad también con personas que lo necesitan. Así que agradecido tenerlo acá.、Pues. Gracias, chiquillos. De nada, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Les vaya bien. Esto ha sido grabado y lo vamos a volver a pasar durante el transcurso. Chao, que estén bien.